...inclusión, hablar de la inclusión y de las violencias que significan la exclusión y un costado de la militancia, un mundo, un universo militante que viene con una potencia genial ¿eh? y que se festeja cuando se piensa en la sociedad politizada, en la adultez de nuestra sociedad... Para hablar de esto hoy y de una búsqueda de igualdad, hoy estamos en contacto con una compañera, con una amiga de la casa, con Claudia Baigorria, es docente universitaria y también secretaria adjunta de la CTA Autónoma. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, Claudia, estamos bien eh, porque estamos realizando nuestra pequeña tareita de la comunicación comunitaria y queríamos reflejar este reclamo de igualdad que está surgiendo no solo de la CGT, sino también de otras organizaciones gremiales. ¿Nos contás, Claudia, por favor? Sí, mirá, eh, nosotras, eh, nosotras nosotras en particular el feminismo sindical que eh, que ha inundado nuestras organizaciones gremiales, ...desde hace tantísimos años, pero muy en particular desde el año 2015... ...cuando fue este la primera manifestación tan tan enorme por el primer Ni Una Menos... ...aquel 3 de junio de 2015 en la plaza de los dos congresos... ...pero que se extendió a lo largo y ancho de todo el país... ...y que además trascendió las fronteras de, de nuestra Argentina... Este También con una repercusión muy, muy grande eh, de sectores eh, de mujeres que venían denunciando eh, tratos discriminatorios, falta de igualdad de oportunidades para el acceso a los distintos puestos de trabajo, situaciones de, de abuso y acoso laboral también, como fue la corriente que se, eh, se conoció como el Michu, eh, a partir de las actrices este a nivel mundial, pero en particular Este, en lo que son las actrices norteamericanas y también repercutió aquí en la Argentina con el, el grupo de actrices argentinas que también salieron este, a decir no nos callamos más entonces bueno, esto para nosotras fue un empuje eh, muy fuerte de haber venido remando durante muchísimos años eh, medio en, en soledad si se quiere en un ámbito sumamente... Eh, digamos eh, colonizado por el patriarcado en materia cultural como es el sindicalismo no sabemos que nuestras estructuras sindicales además de haber sido rígidas por la conformación misma de sus propios estatutos a partir de la ley de asociaciones sindicales eh, la 23.551 que poco y nada tiene de perfil este eh, feminista o, o, o perspectiva de género Pero entonces, bueno, ha sido muy ardua la tarea de las mujeres sindicalistas por incorporar esta mirada, esta perspectiva en los distintos convenios colectivos de trabajo y en cada una de las paritarias sectoriales. Esto no es poca cosa, porque también eh, requirió de una tarea no solo de debate político con nuestros pares, con nuestros compañeros, con los que venimos peleando Codo a codo mejores condiciones salariales y laborales para toda la clase trabajadora en particular, en general quiero decir, sino que también este, eh, era una cuestión de demostrar de y manifestar la necesidad de que ese patriarcado se ejercía y esa violencia y esos micromachismos fundamentalmente a partir de conductas que ya se tornaban un tanto intolerantes intolerables en el ámbito sindical y provenientes de los propios varones, ¿no? de los propios compañeros muchas veces. Así que bueno, eh, esto eh, eh, es una gota más en, un, en una copa que se viene llenando y que derramó ya desde hace un tiempo, pero que no obstante, cada tanto nos vemos en la necesidad de, de volver a observarlo. Entonces esta fotografía que de pronto se viraliza, este en redes sociales que tiene que ver con una reunión este de un grupo de dirigentes sindicales una veintena de dirigentes eh, de, de otra central que no es la nuestra pero podría pasar tranquilamente a la nuestra no este en este caso fue de un sector de la cgt que realizaron una reunión donde este hablaban del futuro de, de la política gremial y la distribución de incluso de la participación la próxima participación de este, el sindicalismo en, en listas este, en la para la próxima contienda política y sin embargo una ausencia absoluta de mujeres cuando sabemos que rige incluso una ley de paridad para la integración eh, de las listas para las elecciones legislativas entonces esto habla de una subestimación o un ninguneo este De, y de ignorar, digamos, no solamente el escenario político que transitamos. Venimos de hace una semana, se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se dio media sanción a la ley de cupo laboral trans, por ejemplo. Sin embargo, pareciera que estas cosas al ámbito sindical, por lo menos en, eh, en el ambiente más masculinizado, este pareciera que son informaciones que... ...que no han llegado o que importan bastante poco, ¿no? Entonces es nuestro deber el observarlo, el permanentemente este volver a, a, a poner un toque político en esto... ...porque no es una protesta, no es una protesta, eh, ni es una reivindicación, ni es un reclamo... ...es algo que ya está conquistado en la sociedad, es algo que está plasmado en leyes es algo que está este, eh, totalmente ya eh, escrito en muchos convenios colectivos de trabajo, que está en el convenio 190 de la OIT y su recomendación 206, y que sin embargo en la práctica cotidiana vemos y notamos que aún, aún falta muchísimo para transitar, muchísimo. Claudia, ¿y qué? O sea, ¿podríamos decir que si se quiere es una protesta para que se saquen los tapones de los oídos? ¿Qué va a pasar con autoridades de distintos sindicatos cuando haya que renovar. Eh, digo porque hay un correlato, digamos, de todas las mujeres y las y las de, disidencias que están militando en este momento y que han conseguido, conquistado todos estos derechos, que también van a participar en las elecciones en cada sindicato, en cada gremio, en las generales. Digo porque también lo vemos en algunos sectores políticos o en algunas personas de la política que creen que hay que ser varón para tener un lugar en las listas o porque yo tengo más antigüedad, este bueno, las mujeres pueden esperar un poco más para aparecer buscando un cargo. este ¿Qué, qué, qué crees que va a pasar? Hablamos de política, hablemos abiertamente, tampoco falta tanto para las elecciones, Claudia. Bueno, en primer lugar, este, nuestra batalla y nuestra pelea no es contra los varones es contra el machismo que anida en la política, en la política gremial en particular. Eh, digo esto porque tampoco alcanza con ser mujer, si en verdad lo que se hace desde algunas mujeres también es reproducir estas prácticas este, machistas, eh, eh, discriminatorias y, y demás que tanto perjuicio le hacen a la sociedad en su conjunto. no Así que bueno, nosotros continuamos con una tarea... Muy ardua, como vos bien decís, trabajando en estos momentos precisamente para algo tan ambicioso junto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de las Mujeres, porque conquistamos un ministerio, también hay que decirlo, por primera vez en nuestro país, conquistamos un Ministerio de las Mujeres que también ha sacado un pronunciamiento, o se ha sumado a nuestro pronunciamiento en redes sociales con relación a, a, a esta imagen que apareció hace un par de días, ¿no? Pero, bueno, vamos a seguir batallando y nos sentaremos en la negociación porque a la hora de los días la, las listas no se van a poder presentar si no contemplan los requisitos y los recaudos de ley que hemos podido conquistar en las calles este, y en tantas eh, instancias de debate parlamentario también, ¿no? Así que, bueno, creemos que estamos en tiempo de avanzada, creemos que no tiene retorno, eh, que la sociedad en sí ...va avanzando aún con los tironeos... ...y que lo principal que hace falta es la prevención... ...para evitar este tipo de violencias y microviolencias... ...en todos los ámbitos... ...por eso es que la ley Micaela para nosotros es tan tan importante... Eh, ...la Micaela Sindical, venimos trabajando también... ...a ver si podemos, hemos firmado un convenio... ...desde Corte Autónoma al menos... ...y también las otras centrales... ...para trabajar junto al Ministerio de las Mujeres... ...y Ministerio de Trabajo una capacitación que también sea obligatoria para todas las dirigentes dirigentes sindicales en todos los en todos los espacios esto es algo que por lo menos eh, va a alertar va a alertar nadie se transforma se eh, de construye de un día para el otro a nosotras nos llevó eh, muchos años y lo seguimos haciendo a diario porque eh, estas pautas eh, machistas y, y también discriminatorias forman parte lamentablemente de toda una cultura que, que es sumamente patriarcal, ¿no? Así que es una tarea cotidiana, eh, es saber que eh, necesitamos avanzar para una sociedad eh, con más eh, igualdad en todos los planos, que sea igualdad de oportunidades, pero que también sea con respeto eh, a todas las opiniones, a todas las disidencias, y que en todo caso las diferencias nos, nos enriquecen y que sobre todo en el, en, en el mapa eh, gremial, en el mundo del trabajo, eh, no existe la posibilidad de una homogeneidad y de una subordinación y una sumisión. Eso es funcional al sistema de opresión, que es precisamente lo que ha traído este, en el mundo, en general en el mundo del trabajo, pero en todos los ámbitos, este, tantas eh, situaciones de... Eh, de, digamos, de, eh, de opresión psicológica, de, de daños, de enfermedades laborales también, y que a la larga, como bien lo dice la UIT, eh, también repercute en una baja de la productividad, en una baja del rendimiento de todas y todos los trabajadores. Así que, bueno, es cuestión de, de sentarnos, dialogar, estudiar, formarnos, respetar las leyes e ir por más leyes por mejores leyes, este, allí donde todavía no las tengamos. En el, mientras tanto, no van a pasar desapercibidas ya estas actitudes por parte de los compañeros, más allá de que tenemos por ellos este, un entrañable cariño, que hemos transitado y hemos conquistado muchos derechos para la clase trabajadora de manera conjunta, pero deberán entender que el sindicalismo también y la política es con nosotras y es con nosotras. Seguramente Claudia, los compañeros bien intencionados y de buen corazón calificarán esta esta formación que es necesaria para ellos como muy buena una vez que la hayan realizado. Seguramente y vamos a estar eh, a saludando esa esa gestión para que vos y tus compañeras no solo aparezcan en la foto, sino también sean tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones. Claudia Vaigorria, te estamos muy agradecidas, eh, por este ratito. Seguís adentro de nuestra agenda medio prisionera, sí, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes siempre por preocuparse y ocuparse de estos temas que a veces se soslayan en muchos medios, así que un abrazo fraterno. Gracias, Saludado, Claudia. también hasta Gracias, hasta pronto. Claudia vaigorria la secretaria adjunta de la CTA Autónoma, hablando de cómo buscan en el día a día la inserción de esa palabrita que hay, y cómo les cuesta a algunos varones, la igualdad, sí, la igualdad. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?